y con mis compañeros hemos estado estudiando el fenómeno Query. Pero para poder entender qué es este fenómeno, primero quisiera explicarles cómo funciona este fenómeno. Es la tendencia de heredar las soluciones del pasado como si fuesen válidas ahora en el presente. Lo malo es que siguen utilizando sin considerar la posibilidad de evaluarlas y eso no permite ni renovarlas ni mejorarlas o aún reemplazarlas. Entonces Query se puede decir que es la distribución tradicional del teclado, que fue incluido en las primeras máquinas de escribir. Esto hace que la escritura se vuelva complicada y menos ágil. Los dispositivos modernos como los celulares, las computadoras y tablets siguen usando esta distribución arcaica e ineficiente, por ende dificulta el aprovechamiento de la tecnología a desarrollar. ¿Y cómo se relaciona entonces Query con el e-learning? En el uso de las metodologías viejas de enseñanza con tecnologías nuevas, como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones educativas en las cuales el estudiante únicamente ocupa la tecla Enter para interactuar, cuando podría hacer uso de todos los periféricos de entrada como el ratón, las otras teclas del teclado, el pad o el lápiz digital. E-learning está rodeado por el concepto de ser una educación a distancia con nuevas tecnologías como Internet, Sin embargo, es un cambio paradigmático en la manera que aprendemos y este ejemplo lo vemos en el caso del uso de la tecla Enter citado anteriormente. Pues entonces, ¿cómo es e-learning realmente? No es únicamente una educación a distancia, es el uso de un conjunto de técnicas virtuales en las que hay una verdadera interacción entre el profesor con los alumnos y los alumnos entre sí. Que tengan buenas noches.